Les voy a hablar con una, un caramelito en, el, en la boca para aguantarme mi, mi gargantita. Los adolescentes que están ahora una vez al mes, estarán aquí con nosotros. Les voy a contar qué es lo que pasa después que todos vosotros entran con ese alboroto ahí adentro, cuando la iglesia queda en unos asientos más vacíos, se levanta la gente adulta y busca los mejores puestos. Entonces yo les invito a buscar los mejores puestos, porque vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa. Y este mes el comercio celebra, digo el comercio, va a celebrar qué? Día de los enamorados. Y yo voy a hablar del amor. ¿Ah? Y David nos va, a, nos va a estar ayudando con con algunas diapositivas. Y la pregunta es, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Sí? Ah, vale. Y pruébalo, pruébalo. Yo he dicho otras veces que el amor es un verbo, hasta se va, hasta se va. Es que le voy a tocar la herida hoy, ¿eh? le voy a tocar este el amor he dicho que es un verbo que no se conjuga con palabras que sería muy fácil el presente del indicativo del verbo amor yo amo, tú amas y tal y tal así es muy fácil pero el amor no es un verbo que se conjuga con palabras se conjuga con hechos con hechos y mirando un poquito la Biblia he encontrado que la palabra amor, ya estamos, la palabra amor, no pasa nada, David, se repite más de 200 veces en la Biblia, más o menos unas 270 para ser un poquito más específico. Y encontramos que el amor es realmente el tema central de la Biblia. Y si nosotros avanzamos un poco, vamos a encontrar, si ampliamos un poco nuestra visión y aparte de la palabra amor, incluimos el verbo amar y el sustantivo amado o amada, este número crece para uy, más de 500 500 veces. Entonces realmente el amor es el tema central de la Biblia. De esos más de 500 versículos que habla del amor, ¿será que sabemos algún versículo de memoria que tiene la palabra amor o amado? ¿Alguien podía decir un versículo de entre estos más de 500? Uno está dicho que Dios es amor. Muy bien. Yo también, dime. Muy bien, mira qué afiladitos están. Yo también quiero decir un, un versículo de memoria. Oye, pero mírame. Cantares 2.16, mi amado es mío y yo soy suya ¿Ah? Ya está Muy bien, vale. bueno, lo voy a recibir, creo que sea. En verdad, yo les voy a decir que la Biblia está pero llena, rellena de declaraciones de amor. Y había un chico muy feo, un joven de la iglesia, el joven más feo de la iglesia, se enamoró de la chica más bonita de la iglesia. Para un poquito David, nos quedamos aquí con el chico feo. Y entonces él no se podía valer de su belleza, de su eh, físico y decidió declararse y dice, la voy a ganar con mi espiritualidad. Y le mandó una notita y le puso un versículo, le puso Génesis 2.18 y le quedó mirando. Entonces la chica abrió la notita y fue a la Biblia a buscar y encontró. No es bueno que el hombre esté solo. Ah. El chico a la chica. Y en tu entonces luego él recibió otra notita con otra cita. Y cuando recibió, ¡ay, la respuesta! Y fue corriendo a la Biblia, al Nuevo Testamento, y decía el versículo, ¡apártate de mí, Satanás! Pero yo quisiera aquí aún hablando del tema de amor, ver algunos versículos que sería bueno, hay versículos para todos en la Biblia, hay versículos que sería bueno que los esposos se lo memorizaran y cada día lo repitieran para sí mismo y también para su esposa. Y ahora sí, David, vamos con Efesios 5.28, que dice, me ayúdame, con, ¿por porque no gasté tanto la voz? efesios 4 1 y 2 os voy a ayudar con las con las referencias en la pantalla y quisiera que vosotros pudiera ayudarme leyendo los versículos vale primera de tesalonicenses 49 los Los los creyentes de la iglesia de Tesalónica fueron elogiados por su amor fraternal. Mateo 24:12 Romanos 58 En esos pocos versículos que hemos aquí eh, nombrado, hemos visto tres tipos de amor. El amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros. Hemos visto el amor fileo, que es el amor entre hermanos o amigos. Y el amor eros, que es el amor entre esposos, entre marido y mujer. Decir hoy, yo te amo, puede ser algo tan mentiroso, tan superfluo, tan superficial. Pero hay, quiero seguir hablando de lo que hay en la Biblia sobre sobre el amor. Hay un capítulo entero que habla del amor. ¿Cuál es? 13. Hay también un libro entero que habla del amor. Cantar de los Cantares, ¿no? un libro entero que habla del amor entre un hombre y una mujer. Seguimos. Uh -huh. bueno. Pero quisiera hablar de un otro libro que también habla de una historia de amor, que es del profeta Oseas, y este versículo nos dice, con cuerdas humanas los atraje cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante ellos comida. Javi y Loli entenderán muy bien la palabra yugo, saben muy bien qué significa la palabra yugo. Es un pedazo de madera que se pone en el cuello de animales para trabajar. Y lo que Dios está diciendo en relación a su pueblo es que él quitó este peso. Y si alguno ya veremos, los animales trabajan con la cabeza baja porque pesa. Dice que Dios quitó eso de su servicio. Y les dio alimento. Y en esta mañana yo quisiera que tuviéramos nosotros aprender un poquito de una lección de amor que Oseas nos va a dar. En toda la Biblia nosotros encontramos metáforas, comparaciones, cosas que Dios cuando nos quiere enseñar algo importante, algo importante, un, un concepto espiritual, Dios nos coge una historieta, una comparación con la vida cotidiana y nos enseña, ¿no? Él habla de la parábola del sembrador para hablar de nuestro corazón y de, de la palabra de Dios. Habló del alfarero haciendo un vaso, dijo, quiero hacer así con vuestras vidas, así como el alfarero puede moldear un vaso y si no sale bien lo rompe, lo hace otra vez y tal. Y aquí nosotros vamos a encontrar algo así. Dios va a coger la vida conyugal, la vida matrimonial de Oseas y nos va a dar algunas lecciones de amor. Nos va a enseñar sobre el amor. Y, y es bastante interesante porque el libro nos va a hablar de dos amores. El amor de un esposo a una esposa y el amor de Dios a su pueblo. Tú amas a tu esposa Washington favor ¿eh? no me que no me deje pasar vergüenza un poquito sobre el libro de oseas Oseas fue un profeta que él profetizó en el, en el reino A ver, ¿dónde Eso. en el reino del norte en israel hubo una época de la historia del pueblo que se dividieron el reino del norte el del sur en Judá existieron unos cuatro más o menos cuatro reyes buenos Pero ahí, en el reino del, del norte, Israel, no hubo uno solo. Los reyes que se que, que estaban ahí, llevaron al pueblo a una situación de, de idolatría, de corrupción moral, pero también de prosperidad material. Es algo parecido, a veces nosotros tenemos una idea así un poco romántica, un poco bucólica de lo que es la Biblia, Pero esos hermanos, aparte de vivir han muchísimos años antes que nosotros, pero el contexto, las circunstancias, eran muy parecidas a lo que vivimos hoy. Era una idolatría y eran pueblo de Dios. Eh, en los tres primeros capítulos, Dios les va a dar algunas orientaciones a Oseas. Yo me voy a poner un poquito. Son unas orientaciones un poco difíciles. La primera que nosotros encontramos, yo quisiera pediros que por favor manteniera vuestra Biblia abierta en el libro de Oseas. Y el que no tenga Biblia, por favor, siéntese al lado de alguien que tenga. Yo voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Sin ningún problema. Eh, los que estamos aquí nos consideramos adultos, que sí? Entonces, por supuesto, tenemos que portaros como adultos. Pero si yo tengo la necesidad de llamar la atención de alguien, la llamaré, ¿vale? Gonzalo y Juan Andrés. ¿Vale? Muy bien. Vamos entonces a reflexionar sobre este tema, el amor de Oseas por su esposa y el amor de Dios por el pueblo de Israel. ¿Vale? La primera orientación dice, cásate con una ramera. Si estás en el capítulo 1, versículo 2 y 3 dicen el texto va a aparecer justamente eso. Dice la palabra de Dios. El versículo 2 dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo, "Ven y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución." porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Con ese texto y las demás versiones da la impresión que Oseas fue a un prostíbulo y se casó con una prostituta, pero en realidad si nosotros vamos a buscar un poquito la, trad la traducción original, lo que quiere decir no es que esta chica en el momento que se casó era una prostituta, sino que era una chica judía pero no adoraba a Dios, adoraba a los dioses, a los baales, los eh, los dioses de esta época que el pueblo se, se, se, se había desviado y para Dios la idolatría es semejante a la prostitución. Y él compara que el pueblo le había dejado a él, así como Gomer, la esposa de Oseas, había dejado a su esposo. Y entonces en realidad, lo que Dios le estaba diciendo a Oseas, a este joven, si está soltero todavía, escucha esa palabra. Dios le dice, ve y cásate con esta mujer porque después que te cases, ella se va a portar como una ramera. Qué fácil esta orden, ¿no? David ya está casado, pero me imagino si Dios le dijera, mira, David, cásate con Sara porque después que tenga unos hijos, Sara te va a abandonar y va a trabajar en un prostíbulo. Y no es fácil obedecer, José también tuvo que obedecer una orden difícil de Dios. José amaba a María, se iba a casar con casar con ella, no tenía relaciones con ella y de pronto la chica María aparece un poco con el abdomen un poquito... ¿no? Una, una tripita más grande que el normal y Dios dice, oye José, este hijo no es tuyo pero cásate con ella porque lo que ella lleva dentro fue engendrado por el Espíritu Santo y José tuvo que también obedecer y la primera lección que yo quisiera que vosotros y que yo también pudiéramos tener en mente que no es fácil obedecer a Dios no es fácil obedecer a Dios. Dios nos da a veces muchas órdenes que nos cuestan obedecer. Pero también la palabra nos enseña que es mejor obedecer que sacrificar. Mejor es obedecer a Dios. Pues muy bien, este Oseas obedece y pasa lo que Dios había dicho. ¿no? Oseas tiene tres hijos cada hijo Dios le dijo pondrá tales y tales nombres y cada nombre significaba una disciplina que Dios le iba a traer a su pueblo, entonces él se casa, tiene tres hijos, el primero se llama Ger, Her, muy bien, lo Ruama es una, una chica y otro hombre lo Ami, Y entonces cada uno de estos representa una disciplina que Dios le, le le daría al pueblo. El primero dice, nombre que en verdad este esta palabra es un nombre de un pueblecillo donde se había dado muchas muertes. Y dice, Dios siembra. Este este nombre significa Dios siembra y Dios castigaría a Israel a través de su siembra. Lorruama significa no compadecida y Dios quería decir yo no me voy a compadecer de vosotros. Y el tercer hijo lo a mí dice, decía, no sois mi pueblo. Y era como que Dios estaba diciendo os desecho, ya no os quiero. Y podría aparecer aquí que Dios estaba como, dice la Biblia tiene contradicciones, porque si nosotros ah, vamos antes a, al inicio de la Biblia, hay una promesa donde Dios escoge a Israel como su pueblo y dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero lo que vamos a ver aquí es que habrá luego una disciplina, pero la disciplina de Dios no, no es algo perpetuo, es algo perpetuo temporal, Dios disciplina al que ama y entonces yo siempre he tocado en la tecla cuando estamos pasando por algo difícil, no preguntemos a Dios por qué y vamos a ver un poquito más, pues muy bien pasó lo que Dios había dicho, un hombre forma una familia, tiene tres hijos, era un profeta de Dios, era una un hombre de Dios y luego su mujer se prostituye no que lo cambia por otro marido mejor sino que va detrás de sus amantes vamos a, a ver lo que dice dice o Oseas a sus hijos alguien me lo puede ayudar yo no sé qué haría vosotros, me da miedo preguntar a mi marido qué haría él si yo le dijera, oye Washington, tú quédate ahí que yo voy a mis amantes, no era ni siquiera a mi amante, ¿no? Es un sentimiento muy doloroso el rechazo, el ser abandonado, y, y me imagino más aún para un hombre de Dios, un profeta, una referencia de Dios, Y saber que su esposa se ha ido de casa, no porque era maltratada, no porque le faltaban cosas, no porque era un mal esposo, sino porque ella decidió prostituirse. Y a través de esa historia Dios va contando lo que Él quiere que el pueblo de Israel entienda. ¿Estás conmigo? conmigo? O sea, se casa con una mujer que no era prostituta, pero él sabía lo que iba a pasar, pero era una chica del pueblo de Dios que había abandonado a Dios. Se había dedicado a la idolatría, a adorar ídolos, imágenes de esta época. Y quisiera que leyéramos un poquito Oseas 1.10 y 2.23, que habla un poquito de esa disciplina. Dice, «Con todo, el número de los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, «Vosotros no sois mi pueblo», se les dirá, «Sois hijos del Dios viviente». Y Oseas 2.23 dice, «La sembraré para mí en la tierra», Tendré misericordia de los Ruama y diré, a lo a mí, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Entonces, Dios va a disciplinar a, a Israel por su pecado de idolatría, que para Dios es lo mismo que prostitución. Y también va a pasar una disciplina con Gomer. Gomer va a ser disciplinada. El capítulo 13, perdón, el capítulo 2, se descubre realmente el pecado de prostitución que como he dicho está asociada a la idolatría y si habría Dios iría disciplinarla porque Dios disciplina al que ama. Hoy en la escuela dominical David dijo de que cuando una persona te acerca y dice oye eso está mal, tú estás en pecado, no hagas eso porque... Dios eh, no se agrada de esas cosas. Y algunas personas se, se ponen malas, se cabrea y dice pues ¿quién eres tú para decirme qué debo o qué no debo hacer? Y David decía que la persona que te acerca y te dice eso es porque te ama. Y Dios hace eso con nosotros. Dios prende la lucecita roja y dicen oye, cuidado, este no es el camino. Y bueno, vamos a ver aquí, regresa un poquito, se montan las cosas. Dios disciplina a los que él ama y Dios va a tener una estrategia para disciplinar las personas, para disciplinar. ¿Cómo es que Dios va a disciplinar a Gómer y cómo va a enseñar al pueblo? Dios tiene una táctica y en el versículo 14 dicen que Dios la iba a seducir y la iba a llevar al desierto a la soledad. Por eso voy a seducirla y, llevarle, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y eso de llevarla al desierto no significa exactamente al desierto de arena, sol, al Sahara, pero llevarla a la soledad. A veces Dios nos está hablando de, de por todos lados. Dios nos está avisando, incluso a veces nos saca las piedras. ¿Han escuchado la, la el versículo que dice que si, si yo me callaré hasta las pe, piedras hablarán? No sé si vosotros habéis sido exhortado por alguien que ni siquiera conoce la Biblia. Pero a veces estamos que habla el pastor, que hablan mis padres, que hablan mis hermanos, que habla este mis profesores y yo no oigo, y yo no oigo. Soy tan terca o estoy tan encerrada como que toda esa gente mayor, a mí no me conviene lo que dice porque yo soy joven y eso ya como dice otro día Abraham, Javi, que a veces algunos piensan que nosotros ya nacimos con 50 años, que nunca fuimos niños ni adolescentes ni nada. Pero a veces la gente nos está diciendo, nos está avisando y no escuchamos. Y el pueblo de Dios había tenido muchos profetas y los profetas le decían, les avisaban y ellos no hacían caso. Es como que el mensaje entraba por aquí y por aquí salía. Cuando en mi antigua vida, mi vida pasada, que yo daba clase de biología y a veces veía las, la actitud de los adolescentes, así como. Y yo decía, mira, yo voy a hablar algo importante y es la hora de tapar un oído. Porque quiero que entre y no salga. Quizás tapando este oído, el mensaje entra por aquí y suba al, al cerebro. Era la esperanza. Y el pueblo hacía eso, oídos sordos, entraba por aquí y va, por allá iba. Y entonces estamos en un momento que aunque Gomer sabía, todos nosotros sabemos la conciencia del bien y del mal. Todos nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. No hace falta conocer profundamente la Biblia, todos nosotros sabemos. Seamos cristianos o lo que sea, todos nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y por supuesto, Gomer sabía que ser prostituta no era algo muy bueno, pero seguía en esta vida y la única manera de que Dios pudiera hablarle y que ella le escuchara, fuera que Dios le sacara de eso, le sacara lejos de este ambiente para que pudiera escuchar. A veces estamos ahí metidos en la iglesia, a veces incluso estamos en... Pensamos nosotros que estamos comprometidos, involucrados con algo de la iglesia, pero nuestra vida está tan lejos de Dios. Y a veces Dios nos saca y nos lleva a un desierto. Y todas las cosas que nosotros creíamos que era importante que eran de valor, nos quita a Dios eso para que caigamos en la realidad y que entendamos que no hay felicidad lejos de Dios. No hay felicidad lejos de Dios. Y esta táctica o esta estrategia, Dios se la usa y se la ha usado en toda la historia. David, vamos con la próxima. Al pueblo de Israel, Dios lo hizo, hizo lo mismo. Le dio un paseíto de 40 años comiendo arena para ver si entendía el, el mensaje. ¿Alguien me puede leer Deuteronomios? Vamos a leer el 8, 2 y 3 que está en pantalla. está en pantalla, sí está. esta gente como no entendía, Dios le hablaba, estaban viendo a diario milagros y milagros y Dios dice, ven para acá, vamos a dar un paseito 40 años vamos a dar vueltas y círculo aquí en el desierto y es triste ver hermanos que están aquí en la iglesia, en tantas iglesias igual que la nuestra y la única cosa que están dando es vueltas en la arena. Y camina, y camina, y no avanza, y no sale de este círculo. Porque no abren sus oídos para las cosas que Dios está diciendo. Otro ejemplo de uno que también tuvo su paseito por el desierto fue el hijo pródigo, que tenía todo en su casa, pero tuvo que tocar hondo. Cuando él tuvo ganas de comer de la comida de los cerdos, que en esta época no eran las bellotas, no eran los pensos, Piensos, piensos, que lleva un montón de nutrientes, nada, era restos de comida. Cuando él miró los cerdos y dijo, en la casa de mi padre yo tenía lo mejor y lo deseché, ahora vuelvo. Hay gente que necesita sentir ganas de comer la comida del, de los cerdos para acordarse de los banquetes y de toda la comida que se le han ofrecido día día. A día semana tras semana cada persona responde a la palabra de dios de manera diferente unos aprenden de sus propios errores otros aprende de solo mirar los errores de los demás y hay otros que nunca aprenden que nunca aprende este hay un pensamiento una Digo una filosofía de estas populares que dice que un cristiano es como una bolsita de té. Nosotros sabemos realmente el sabor y el aroma de este cristiano cuando se le mete en agua hirviendo. Cuando pasamos por pruebas, por dificultades, ahí sale el aroma del cristiano y sale lo que tenemos en el corazón. Y Dios, si recordáis lo que acabamos de leer, Dios le dijo al pueblo, yo lo llevé por el desierto a dar esta vueltecita porque quería que vosotros supiera lo que hay en vuestro corazón, Dios lo sabe, pero él quería que esas personas se dieran cuenta de realmente que era lo que había en su corazón, pues hubo una disciplina pero también hubo una restauración, sí, a ver, Y el capítulo, el versículo 16 va a hablar de la restauración. Y hay dos palabras bien interesantes en este versículo, que yo quisiera que una persona leyera, no está en pantalla, pero yo quisiera que alguien leyera de Oseas 2.16. Hay dos palabras que se llama bali y otra ishi. El que tenga puede leer. Pero por favor lee tú. Hay otra versión que dice Baalí y Lee por favor Lola. esas palabra significa lo que ellos dos han leído. Este, la palabra Baalí significa Señor. Y la palabra Ixin significa esposo. Eh, yo creo que en Colombia, no sé si otros países más, yo no sé si en Ecuador, las esposas se, tratan a su esposo de usted. Me choca un poquito, a veces de broma le digo a Washington, Don Washington, sí, Don Washington y tal. Pero me choca un poco que tenga que llamar a un esposo de usted, como vuestra señoría, vuestra excelentísima, no sé qué. Entiendo la diferencia cultural, a veces escucho a Nancy, a Ricardo, que se tratan de usted, pero no sé, para mí, con mi pensamiento, debe ser una relación eh, tan cercana que yo no tenga que medir esa palabra. Yo entiendo que aquí en España y otros lugares la palabra usted tiene otro peso que el tutear, no decirle, oye, tú, que no sé qué. Quiere decir, usted, me, le quiero avisar a usted que la cena está puesta. No, es broma, ¿no? Pero lo que el Señor está diciendo aquí es eso. Yo voy a tener con vosotros una relación cercana, de intimidad. Y es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Le llamamos por respeto, Señor, el Señor es nuestro pastor, pero lo que Dios quiere es una relación de intimidad. Dios desea esta relación cercana, de que tengamos este roce con el Señor, que no sea una persona que yo tenga que tocar la puerta, espera que me diga, que me dé la cita para que yo me acerque a Él. Es un Dios cercano cercano No hay otra religión que presente a un Dios así, que incluso se hizo hombre. No esperó que fuéramos nosotros a él, sino que él vino primero a nosotros. Pues muy bien, el capítulo 3 es un capítulo muy corto, pero muy intenso. Si pasamos la Biblia, vamos a ver que hay poquitos poquitos versículos, ya voy terminando, tranquiliceis. Y, y a través del dolor de, de Oseas, eh, él puede entender la pena de Dios, la pena de Dios por el pecado de su pueblo. Imagínense vosotros, varones, machos, machotes, casados o solteros, las situaciones a de que vuestras mujeres se haya ido a vivir en un prostíbulo. Pensá en vuestros amigos de trabajos vuestros compañeros, y dirá, Washington, ¿qué tal Rita? ¿Cómo está Rita? ¿Está bien? Y Washington no tuviera valor de contestar. Bueno, está bien. Y sabiendo Washington, que Rita estaba viviendo en un prostíbulo. Esta pena, este dolor que vosotros, hombres, pudieras sentir, de que su amor, su dedicación, su honor de hombre fuera traicionada de esta manera. Era lo que Oseas estaba sintiendo y era lo que Dios sentía en este momento. Y también a través del perdón de Dios, Oseas pudo perdonar a su mujer. El, el versículo 1 del capítulo 3 también es otra orden fuerte porque dice, vuelve a amarla. No sé si tendrías tú eh, perdón para tu mujer si ella se comportara de esta manera, pero Dios dice, vuelve, o sea, a amarla. A esta mujer que, as, que se ha prostituido, y el versículo dice, se repite en un solo versículo, cuatro veces las palabras relacionadas con amor. Dice, ve y ama a una mujer, a esta misma mujer, amada de su compañero, de su esposo, y adúltera. Y dice, así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y ama a las tortas de pasas. ¿Qué significa esas tortas de pasas? Eran ofrendas que las personas entregaban a los dioses, a los ídolos. Y Dios dice, a pesar de este pecado que para mí es horrible, yo os amo, yo os amo. No importa el pecado que tengas. No hay nada que tú puedas hacer que Dios te deje de amar. No hay nada que tú puedas hacer que Dios te deje de amar. Incluso puedes tapar tus oídos y no escuchar la palabra de hoy. Pero Dios te sigue amando. Aún que tus oídos hoy estén cerrados a la palabra de Dios, Dios te sigue amando. Y sigue el versículo y él va y hace lo que Dios le manda. Dice, "Tú va a este prostíbulo y la va a comprar." La va a comprar. Y es interesante el, el precio, porque él la compra por 15 monedas de plata y completa el precio con especias. 30 monedas de plata. ¿Y cuando 15. Y si nosotros vamos a, a los comentarios y a los eruditos, este precio completa 15. 30 ciclos de plata, era una moneda usada en esta época, y es el mismo precio que se pagaba por un esclavo. Cuando tenía que resarcir o pagarse, era el mismo precio de un esclavo. Eso lo encontramos en Éxodos 21.32. Y... Y es bien interesante eso porque era su esposa y ahora ella tiene ella es comprada con el precio de un esclavo, porque es probable que ella se hubiera vendido a uno de sus amantes como esclava. Y es interesante porque las 30 monedas de plata es el mismo valor que le dieron a Judas para comprar a, para vender a Jesús. Es el mismo la misma cantidad, si, si buscáis en Mateos 27.3, cuando Judas traiciona a Jesús, le dan 30 monedas de plata y él las tira, se arrepiente, las tira y con estas monedas se compra se compra un campo que se llama campo de sangre. Es interesante eso esa relación que vamos a hacer ahora. Este Aida leyó cuando estaba empezando un texto de Filipenses, vamos a la otra David, 30 siglos de plata, que Jesús por libre y su voluntad él se pone en lugar de un esclavo Filipenses 2.7 dice que Jesús se tomó la forma de siervo, de un esclavo Jesús fue vendido por 30 monedas y Gomer fue comprada por 30 monedas en eh, ¿Cuánto decir pero después pensando ahora y, y mirando esta esta palabra que dios me ha dado yo pude entender realmente la letra los que cantaron aquí y los que escucharon se repiten que dicen cuando dice así qué dice en este momento de la coreografía Entonces, el pastor de esta iglesia dijo, ¿cómo es que no sabéis si la Biblia está tan clara que vosotros sabéis que Jesús pagó por nosotros con su sangre? Entonces, esta letra es una herejía porque dice, no sabemos cuánto costó, pero yo creo que en las traducciones se pierden significado. Y realmente es no es que no sabemos cuánto costó, si yo pregunto a cada una de las personas que se han bautizado, ¿cuánto costó? Sabrán que fue la cruz. Pero es que a veces no sabemos evaluar el real valor de una cosa. ¿Qué dice cuánto a nosotros? ¿Cuánto nos costó? En primera de Pedro 1.18 dice, pues ya sabéis que fuiste comprado no con cosas corruptivas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue cuánto costó, cuánto costó nuestra vida al Señor. Rescatado, fuimos rescatados, significa comprar algo que era suyo, algo que estaba empeñado, se dice eso. Cuando yo vendo un anillo, a una tienda de peñores, algo así, y voy y lo rescato. ¿Es esta palabra? Bueno, nosotros no pagamos nada, pero Jesús pagó con sus vidas. El texto que yo estaba empezando a leer decía que con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor fui para ellos como el que asa el yugo. El yugo que yo decía, este pequeño pedazo de madera Este trozo de madera que debe pesar un montón, cuánto kilo pesa? ¿Sabes tú? Pero pesa, pesa. Y ahí mira la cabeza de los animales como van bajando y Dios que fue que hizo con su pueblo. Este yugo que nosotros mismos ponemos, en este caso, del pueblo de Israel con su rebeldía. Y Dios quita eso, nos levanta la cabeza y nos pone comida incluso, no se alimenta. <coughs> Dios podría haber escogido, hecho la elección por otro pueblo. podía haber escogido un pueblo que tuviera más fuerza bélica, un pueblo más inteligente, eh, los egipcios, los fenicios, que eran comerciantes de alta mar, pero escogió a Israel. Era un pueblo que era nada más pastores y agricultores. Y Dios escogió este pueblo, que no era nada delante de las otras naciones, solamente porque nos amaba. <coughs> El capítulo 11 de... De, de Oseas va a empezar a hablar del amor de Dios y sería bueno que pudiera en vuestra casa leer este capítulo completo porque habla de, de cómo Dios ama a este pueblo que a pesar de su, su actitud pudiéramos leer eso con, con discernimiento y tal para entender el amor especial y el amor incondicional que, con, que Dios nos ama Y hay un versículo que habla bien interesante dijo de, de estas cosas. Dice, con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendían que yo os cuidaba. Andrés y otros bebés que están por ahí no entiende la palabra amor. No entiende porque de repente, algunos meses, sus padres le llevan a un ambulatorio y le pinchan. No entiende. Pero eso es amor. Un, un niño que empieza a caminar y quiere trepar y tan rico que salir corriendo sin destino, sin ese espíritu de libertad que tenemos, y luego viene el padre y te coge de la mano y no te deja que cruce la calle sin mirar. Los niños no entienden. Y lo que Dios está diciendo es esto. A mi pueblo, yo incluso lo estaba enseñando a caminar. Yo le cogía de la manito y los frenaba cuando tenía que frenar. Y dice que aunque ellos no comprendían, hay tanta gente en este país y en este mundo que dice, Dios no existe. En la Biblia eso es un cuento y no sabe que hay un Dios poderoso que le está cuidando, aunque no crean, aunque no crean, Dios está ahí. Hay muchas, muchas declaraciones de amor en la Biblia y empezamos a hablar de eso. Tanto declaraciones de un hombre a una mujer como las declaraciones de Dios hacia nosotros. Hay mucho más. Hay dos. Dios en el libro de Isaías se refiere al pueblo de Israel como gusanito. ¿Amarías tú a un gusano? ¿Tendrías tu cariño por un gusanito? Yo sé que los niños, principalmente los chicos, le encanta coger animalitos, esas cosas. Pero hay esas dos declaraciones que yo quisiera que escuchara. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo? Y el 41.14 dice, no temas, gusanito de Jacob, vosotros, los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel, tu redentor. Y Jeremías, alguien lo podría leer. hay un montón de declaraciones de amor de Dios por ti. Un amor que tú nunca vas a probar de una mujer y de un hombre, y ni tampoco de tu mejor amigo. Un amor especial, tan especial que a veces necesitamos que Dios nos explique llevándonos al desierto, porque con las letras de la Biblia a veces no es suficiente. Pero hay un montón de declaraciones de amor de Dios hacia ti independiente de qué color sea tu pasaporte, independiente de quién seas, Dios te ama. Y estaba hablando de, de este, cuando estaba preparando el estudio y me acordé de esta canción que los chicos cantaron aquí. Y yo miraba bien la carita de los que estaban aquí, no podía mirar la vuestra pero estaban haciendo una presentación. Uno se reía, yo nunca. Reía. Ah, voy a míreme. Pero pensad en las cosas que cantar. Pensad, porque Dios no lo toma en broma. No lo toma en broma. Aunque tú habéis cantado sin pensar y aunque vosotros nada más estaba mirando la carita de, Lee, de los hijos, ay, qué linda mi niña, mira qué linda lo hace pensad en lo que cantamos, Dios no toma eso en broma. Yo quisiera invitaros en esta mañana que que si nunca habéis pensado en el amor de Dios por vosotros, que pudiera pensar, pudiera pensar en eso. ¿Cuánto costó para Oseas el amor de su esposa prostituta? Tú dirás, pues 30 monedas de plata, no. Costó mucho más. Costó la vergüenza, costó el rechazo, el dolor, la traición. ¿Cuánto costó para Dios amarnos a nosotros, a ti y a mí? Y ama por igual, a cada uno de vosotros que sois buenos ciudadanos, como a los criminales, los terroristas que están ahí, Dios los ama por igual. ¿Y cuánto costó para Dios? Dirás tú, ah, 30 monedas, porque fue cuánto pagaron por Jesús. No, él fue humillado, le escupieron, le maltrataron, le hicieron heridas. Eso costó a Jesús, amar a vosotros. Un día en Venezuela yo estaba muy feliz en la casa pastoral, limpiando mi casa y cantando una canción y fregando y tal, como muchos de nosotros cantamos aquí en Y la canción decía, yo quiero ser un vaso de tu amor. Y yo me cantaba feliz esta canción y tal. Y vivíamos al lado de la iglesia. Yo quiero ser como tú, quiero ser un vaso de tu amor. Muy feliz yo, Rita cantando. Bueno, en esta noche, un sábado para el domingo, yo me pasé orando por unas personas de la iglesia. Y luego el domingo por la mañana, Había unos sugieres muy responsables que abrían la iglesia antes que llegáramos nosotros, igual que aquí. Y la iglesia era pegada a mi casa. Y entonces yo estaba dando el desayuno a mis hijas porque aún las tenía de pequeñas ahí. Y veo una que una persona está en había un portón y la persona estaba forzando la, la puerta de la iglesia y gritando. Y yo salgo y era una joven de la iglesia. Y cuando yo salgo lo sugieres por alguna razón, este domingo se retrasaron. Y cuando yo salgo, la chica me recibe con unos insultos, pero con unos insultos tan fuertes y yo no entendía. Y me decía, ¿y tú qué haces que no abre la iglesia? Que yo estoy aquí casi me, me atracan. Venían unos, unos chicos y querían robarme. Y la puerta de la iglesia está cerrada y tú vives ahí al lado. ¿Y por qué no ha venido a abrir la puerta a la iglesia? Y yo me quedé, como dice, fría. Y yo no sabía qué decir. Y era una lección que Dios me estaba dando. Dios dice, ¿tú no quieres ser un vaso de mi amor? Pues es así que yo amo. Yo amo a las personas que me rechazan. Yo amo a las personas que ni siquiera se dan cuenta de que yo existo. La gente que no hace caso de mi palabra, a esas personas yo amo. ¿Quieres ser un vaso de mi amor? Pues toma. Y... Y fue doloroso reconocer, dice, Señor, yo no puedo amar como tú amas. Yo no puedo amar. Y yo había pasado la noche orando justo por esa chica. Y de esta chica recibí este esta prueba de amor. Y nosotros creemos que es fácil las cosas. Quiero que abra tus ojos esta mañana para que como el Señor quiso enseñar a su pueblo, como él amaba al pueblo de Israel, tomando como ejemplo una esposa infiel, adúltera, una esposa que se volvió una prostituta, así nos ama Dios, y está dispuesto a perdonarnos, yo quisiera que en esta mañana, tú si aún no has tomado esta decisión, abre tu corazón, y dice Señor, puede que yo no entienda, lo grande que es tu amor, pero yo lo quiero recibir. Entrega tu vida al Señor en esta mañana. Y si tú ya habéis entregado y por si acaso andas así, del timo al tamo, aprende a valorar este amor. Aprende a valorar el amor de un Dios que se entregó por ti a pesar de los pesares de quienes somos. Voy a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor infinito, Señor. Somos tan tercos, tan duros, tan desobedientes, Señor. Y cerramos nuestro oído a tu palabra. Pero aún así tú nos amas, Señor. Aún así tú nos amas. Pues quebranta nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Convéncenos, Señor, de tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Y yo te quiero pedir que baje tu cabeza ahora. Y si tú has escuchado esta palabra en esta mañana y Dios te ha hablado, dile al Señor, yo me arrepiento y quiero entregar mi corazón a ti. Perdóname, Señor, por rechazar tu amor. Si tú has hecho esta esta oración y luego quiere hablar con nosotros, pues estaremos para escucharte. Y si tú a ver, ya conoces al Señor, Haz un compromiso en esta mañana de tratar de retribuir este amor tan inmenso y profundo que Dios tiene por ti. En nombre de Jesús. Amén.